la historia de españa está llena de monstruos leyendas fantasmas es nuestra cosecha la cosecha de la historia es nuestra mala cosecha Y es Jazmín que la cosa esa se titula el libro del que vamos a hablar ahora que ganó el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián y su autora está con nosotros ella es Natalia Monge. Natalia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy la, bien. La gran Natalia. <risa> ¿Es un libro de historia, un libro de misterio o un libro sobre los misterios que cuenta la historia? Eh, pues es un poco de todo eso y también un libro muy periodístico porque, bueno, de, yo cuando empecé a plantearme contar esta historia eh, quería contarla de una forma diferente y me planteé pues utilizar y cruzar técnicas eh, de investigación histórica con técnicas periodísticas y narrativas también muy cercanas a lo cinematográfico porque al final se trata también de, de contar historias de nuestro pasado y muy a menudo los historiadores tendemos a contar el pasado ...casi como en blanco y negro, sin emociones... ...y este pasado necesitaba mucho color... ...había que hablar mucho de pasiones... ...de las grandes emociones que ha movido la humanidad... ...que muchas veces están relacionadas... ...pues eh, con lo peor, la peor cara de nosotros mismos... ...y con el odio, el miedo y el fanatismo... ...y todo eso... Este libro de se habla mucho en estos eh, tiempos del relato, de la impotencia del relato, lo que queda en la mente de la gente, lo que se vive, lo que se piensa sobre los hechos que han ocurrido. Bueno, pues esta investigación que tú has realizado, precisamente lo que intenta es que el relato sea el que ha sido es un relato histórico, un relato cargado de miedo, cargado de terror, pero es un relato de nuestra historia. Sí, y, y otro punto que conecta mucho precisamente, aparte de la narrativa, el relato, claro que sí, es cómo este relato muchas veces eh, se utiliza o agita los miedos para y las mentiras para manipularnos. Todo lo tenemos hoy en día, lo escuchamos todos los días, escuchamos hablar de desinformación, de fake news, pero es que Mala Cosecha habla mucho también de fake news en el siglo XV, en el siglo XVI y cómo eh, los rumores, Lo que boca. hemos inventado ahora es el término, pero no la existencia Exacto, de ellas, ¿no? Claro. Exactamente. Ahora es mucho más peligroso porque todas las potencialidades de las redes sociales permiten que se viralice un rumor, pero antes también movían a las personas a hacer cosas terribles por miedo. Bueno, yo le quiero dar las gracias a, a Natalia porque la verdad es que tuvo la buena idea, la feliz idea de participar en, en nuestro eh, certamen literario, que es internacional y que está patrocinado por el Ayuntamiento. De, de, de Crevillén, fomentando siempre la cultura y que pues si no fuera por por estos patrocinios pues a lo mejor no podrían ver la luz estas maravillosas obras como la investigación que ha realizado Natalia que ha sido una investigación que yo creo que ella le ha costado pero que también la ha disfrutado muchísimo y que nosotros parece que no, pero que llevamos muchos años ya en estos temas del misterio y que supuestamente eh, parece que a veces eh, estamos un poquito de vuelta, pues nos atrapa A todos los que estuvimos de, de miembros del jurado porque nos descubría muchísimos casos y yo no me canso siempre de, de comentarlo porque dices, madre mía de mi vida, o sea, es que esta mujer ha buceado en archivos históricos españoles donde ahora comentaremos algunos de esos casos uh -huh. de, de las fake news como por ejemplo a los bebedores de sangre donde se mezclan casos reales de, de, de pues eso de delincuencia total con auténticos bebedores de sangre pero no entre comillas, con los vampiros que estamos acostumbrados del perfil de las películas, pero que, que son casos que dices, y esto pasaba en España, y la gente se creía estas cosas. Y claro, también había muchísima complicidad de nosotros los periodistas a la hora de hacer esas crónicas, porque el titular... Era tan llamativo que luego cuando rascaba, y Natalia ha rascado mucho, qué había detrás de esas histo de esas historias, pues se descubrían otras cosas que a lo mejor no eran tan aterradoras, sino que eran más reales. Por ejemplo, a mí me gustaría que comentaras el, el caso, por ejemplo, de, del el tuberculoso degador. Bueno, es uno de los casos más eh, famosos que, que están muy muy muy documentados sobre bebedores de sangre porque realmente es de los poquísimos casos eh, de estos conocidos de personas que, que curanderos o, o delincuentes comunes ...que asesinaban a niños pues desde mediados del siglo XIX... ...hasta incluso entrado ya el, el siglo XX... ...el legado fue de los pocos en los que se descubrió... ...y se consiguió demostrar que el móvil había sido... ...matar a un niño para sacarle la sangre... ...y para que se lo bebiese un tuberculoso por esas pretendidas eh, eh, capacidades que tenía las, que tendría la sangre de niño para curar la tuberculosis, ¿no? que era todo, todo un, un fake también del momento, pues la mayoría mm, de estos casos, que hubo muchos, nunca se le conseguían aclarar. Y el legador sí, se detuvo a todas las personas que estuvieron implicadas, se les juzgó, eh, se les metió en la cárcel, e incluso tenemos los testimonios de... ...de todos ellos... ...a mí me sobrecogió... ...me impresionó especialmente... ...cuando leí las declaraciones en la prensa... ...de, de Francisco Leona... ...de uno de los implicados... ...de precisamente la persona que había... Eh, ...bebido la sangre del niño... Y, y decía que bueno que como pedía la comprensión de, de, del público porque él se encontró en, en esa mala hora que todos los hombres tenemos y entonces que no le quedó ni otra otra opción que bueno, presenciar ese asesinato casi ritual de un bebé, de un niño muy pequeño de, de, de dos años, no parece que tenía y después eh, beberse en una taza su sangre para ver si así se curaba él de su enfermedad bueno, este hombre fue condenado a muerte por supuesto eh, ni su familia quiso ver, ir a verlo cuando lo iban a ejecutar e incluso eh, su sarcófago con su, en el entierro fue apedreado por los vecinos en el medio del mayor oprobio posible Pero eso sí, en algunas ocasiones el cuerpo humano se ha convertido también, y tú lo cuentas se ha convertido en medicina, ¿no? Bueno, esto es uno de los de los eh, descubrimientos, es un tema que ya se había tratado, pero bueno en este caso yo a través de un historiador gallego, que se llama Luis Giadas llegué a conocer un documento Eh, que se guarda en el archivo histórico del Reino de Galicia, que es un, eh, un proceso judicial en el cual un boticario de la vida de Viveiro pues, eh, denuncia que en, su, en el pueblo está corriendo el rumor de que eh, en su botica se, se dedican a matar a la gente para sacarle las grasas y utilizarlas como medicamento. Bueno, esto abre todo un, un proceso de terror dentro de Viveiro en el cual pues hasta el, el alcalde... Eh, ...teme que haya un motín y aparecen una serie de pasquines... ...estamos también en la época de los pasquines... ...en las cuales pues ejercen casi ese papel como de redes sociales... ¿no? ...y la villa aparecía en papelada de pasquines... ...acusando a los boticarios de asesinos para hacer medicamentos... ...es un caso que nunca se llegó a, a demostrar... ...nunca se llegó a saber quién estaba detrás de estas acusaciones... ...ni si realmente en esta botica de Viveiro había ha habido algún asesinato, pero lo cierto es que en las farmacias de la época, estamos hablando de el siglo XVIII el siglo XIX, sí que había en muchas de ellas grasa humana dedicada, que se dedicaba a hacer medicamentos para el reuma, para enfermedades eh, musculares y de los huesos. Incluso en la botica real eh, está documentado el caso de un alemán muerto en una en una pelea en Alcalá, Eh, a que se les trajo, pues me parece que eran cinco onzas de un humana, o sea, de grasa, para hacer medicamentos para la familia real. Esto era algo cotidiano, lo que pasa que lo que no se sabe en la mayoría de los casos es de dónde salía esa grasa humana. Por lo tanto, es normal que la gente tuviese un miedo atroz a los boticarios que eran los que al final se lucraban con este producto. No olvidemos que, por ejemplo, el caso de Roma Santa, ¿no? se decía que es lo que decía el pueblo, que este hombre mataba a la gente para uh -huh. sacarle la grasa y venderla en las boticas en Portugal. Entonces hubo una época en la cual los avances médicos eh, no llegaban a la mayoría de la población y la gente tenía, miraba con resquemor a los boticarios, incluso a los médicos temiendo que, que bueno, que les que, que pudiesen ser capaces de matar a sus semejantes simplemente para lucrarse porque tanto la carne de momia como el cráneo, como la sangre como la grasa se estaban utilizando muchos medicamentos sobre todo para la gente más pudiente es que si se revisa la historia encontramos en muchos casos, en muchos eh, testimonios de Sacamante casi parecidos eh, que han existido y, y que están documentados, eh, son casos en los que se puede teorizar sobre cuál es el origen pero que existieron muchos exacto y, y que se utilizó Eh, la grasa de una forma, bueno, mmm, tampoco está muy demostrado que sirva para absolutamente nada, pero se utiliza durante tiempo y hay casos de crímenes en los cuales bueno pues se extrajo aparte de eh, la sangre de niños, por ejemplo, pues de paso también les extrajeron la grasa y se la aplicaron en el cuerpo también para curar determinadas enfermedades. Entonces, eh, mientras que en algunos países, se sabe que, por ejemplo, en la Europa Central, sobre todo en Alemania, eh, el verdugo, por ejemplo, tenía... Eh, como uno de, parte de su salario el poder extraer la grasa de los ejecutados para venderla y hacer sus mejunjes y sus, sus, me, sus medicamentos porque el propio Verdugo a, a veces hacía medicamentos también en España no sabemos nada de esto, o sea, no sabemos cuál era el origen, sabemos que el producto estaba en las farmacias, pero no queda ningún documento, o por lo menos no se ha encontrado hasta ahora, yo siempre digo que todo está en los archivos y hay que seguir investigando porque algún día aparecerá Pero claro, eh, probablemente lo que existió fue un mercado negro, un mercado muy paralegal e incluso muchísima picaresca también de grasa de otros de animales. De otro tipo vendida como Natalia también habla en el libro le dedica bastante tiempo a, a los verdugos que, que la verdad es como un, un empleo ¿no? que estaba un poquito estigmatizado y, y como la gente eh, reía rehu, de, de, de estas personas porque claro al fin y al cabo igual que has dicho que, que había un poquito ese temor de que podrían estar haciendo tráfico claro ellos hacían descuartizamientos porque formaba parte de su oficio Sí, eh, los verdugos son el perfecto exponente del personaje que causa este tipo de terror eh, repulsión, asco pero al mismo tiempo ejerce una extraña fascinación sobre el público entonces por una parte eran unos seres absolutamente repudiados y, y, y es lógico, es comprensible porque eran vecinos de una localidad que se dedicaban a torturar eh, a asesinar legalmente y después ...a despiezar, porque hubo un tiempo en el cual mmm, el castigo no terminaba con un asesinato... ...sino que había que despiezar al, al, al culpable de un crimen para que lo propio fuese todavía mayor... ...y exponer sus trozos en los lugares más visibles del pueblo como ejemplo, ¿no? Era esta justicia reparadora a través de la sangre y del dolor... Pues de todo esto, que eh, era encargado el verdugo, en, por una parte, eh, sus vecinos no lo querían tener cerca, sabemos y hemos visto, eh, hay casos en la prensa... Eh, ...que hablan de cuando el verdugo acude a comer a una taberna... ...y en cuanto se le reconoce... ...pues el tabernero coge los cubiertos... ...y, y el menaje que ha utilizado para comer el verdugo... ...y los tira o los rompe, ¿no?... Ese, ese, ...todo lo que toca se convierte en algo ponzoñoso... ...es como un ser tabú... ...nadie quiere vivir cerca del verdugo... ...nadie quiere casarse con la hija del verdugo... ...pero por otra parte causa muchísima curiosidad, la gente quiere saber cómo es ese hombre que es capaz de matar a otros hombres y de torturarlos estamos hablando también de una época en la cual la tortura era un método legal de, para extraer confesiones, entonces el trabajo del día a día está más vinculado con las torturas que con el asesinato ¿no? que bueno, ya andando hacia el siglo 19 pues, o 20 era algo más extraordinario. Y entonces, pues cuando el verdugo llegaba a una localidad, se reunían multitudes que querían verla, que querían, eh, le pedían que enseñase, por ejemplo, el garrotevil que siempre llevaba el verdugo en un maletín. ¿no? Y normalmente pues, el verdugo también se regocijaba y se regodeaba enseñando cómo funcionaba el aparato y y aparatos que además tenían incluso un tinte un poco mágico que normalmente los tornillos eran históricos habían llevaban ya 300 años eh, ejerciendo su labor tan siniestra y había pues todo ese mundo de, de que bueno pues al, había poderes sobrenaturales de, que operaban también sobre el garrote vil sobre todo y luego pues también estaba toda esa idea de que Eh, el verdugo que sí tenía acceso eh, seguro a, por ejemplo, prendas de los ejecutados, que a lo mejor podían tener algún tipo de poder sobrenatural y la idea que siempre sobrevoló de que a lo mejor eran capaces de extraer también partes del cuerpo de los ejecutados y venderlas para hacer medicamentos. No solamente conoces, has investigado casos de mercaderes, de carne humana, sino también casos de caza de brujas que han existido siempre, antes y después de la Inquisición. Pues sí, eso yo creo que fue lo que más me ha sorprendido. Yo he trabajado, bueno, soy historiadora, pero el primer trabajo que hice eh, en mi carrera como historiadora fue en la arqueología, en excavaciones arqueológicas, y la emoción y el sentimiento que tuve cuando me encontré con algunos de los casos tan extraordinarios que aparecen en el libro, es como si cuando estaba excavando y desenterraba un cacharro, una pieza, una moneda... no, y, Y hay una emoción ahí muy, muy, muy material, ¿no? Pues algo parecido. Y las brujas en concreto pues son un poco una muestra de, de esa otra forma de terror más ligada con lo sobrenatural con los aliados del diablo que, bueno, eh, despiertan pues, un pavor inmenso porque es completamente incontrolable ¿no? la figura de la bruja. Representa el caos ¿no? y, lo y lo inconcebible. Y la gran sorpresa fue cuando, revisando la prensa del siglo XIX, nos encontramos con un montón de casos de agresiones y hasta asesinatos eh, a mujeres que se creía que eran brujas. Y esto en un momento en el cual ya no existía la Inquisición, o sea, justo a mediados del siglo XIX, cuando acababa de abolirse la Inquisición, después de muchos años de lucha por parte de la intelectualidad española para que se acabase ese tribunal totalmente anacrónico, pues resulta que el pueblo se empezaba a tomar la justicia por su mano y cuando señalaba normalmente a una señora anciana, pobre, dentro de una comunidad como culpable de las enfermedades, de la ruina del ganado, de las malas cosechas también pues eran capaces de primero amenazarlas y amenazando la cosa no mejoraba a lo mejor agredirla y muchos casos de asesinatos en pueblos como de Gaña, en pueblos de Salamanca también, en Cataluña, bueno esto nos desveló pues eso, una como una nueva casa de brujas en el siglo XIX, ejecutada por mano de gente, que algunos eran alcaldes, otros eran pues, los más poderosos de la comunidad, que para mí era un fenómeno completamente desconocido y que creo que debemos indagar más en él. ¿no? Hablamos muchas veces de, de Salem, conocemos uh -huh. los casos de las grandes casas de brujas y no somos conscientes de que aquí hace un siglo y medio estábamos en un proceso así y encima, pues eso, eh, empleando una hazaña y una violencia por mano del pueblo que, bueno, nos habla de desigualdad de género, de desigualdad de clases sociales. Hay un montón de, de, de procesos sociales y de fenómenos que, que están ocultos bajo esta caza de brujas del siglo XIX. Hablando de procesos, hay un caso que es de, de una supuesta endemoniada, <risa> ¿eh? que es el, el caso de don Fernando de, de Espinosa Zapata, creo que se llama. Exacto. Sí, y, sí, sí. y bueno, y me gustaría que lo comentaras, porque Bu tiene tiene eh, principio eh, nudo y desenlace. Sí, sí, esto podría... <risa> Sí, una tragicomedia en tres actos eh, bueno es otro de los casos con los cuales aluciné cuando descubrí el de una forma más completamente azarosa cuando descubrí el, el documento que es pues un documento impreso en el cual del siglo XVII en el cual se habla de, de un hombre un hombre en una buena posición social de la bella Utrera, eh, que Eh, está muy muy preocupado porque su mujer pues le monta unos cristos tremendos, se quiere divorciar, le está constantemente pidiendo el divorcio, eh, se para cuarto cuarta y cama, que quiere decir pues que se va a otra habitación de la casa. ¿no? Entonces solo hay que dar una, una familia en buena posición social, tenían varias habitaciones que la mayoría de la gente no tenía en esos tiempos. ¿no? Y bueno, pues eh, no se le ocurre mejor cosa a, la, a, a Fernando que... ...que llamar a sus amigos... ...tiene amigos que son altos cargos... ...del clero de Sevilla... Y para que vayan a hablar con su mujer y saber qué le pasa, por qué, por qué se quiere divorciar, bueno, pues llegan a la conclusión de que esta mujer que está obstinada, que no atiende razones, que cuando llegan los curas y rocían todas sus cosas con agua bendita, ella muestra repulsión y no quiere saber nada, los hombres de, de fe lo que quiere es divorciarse de su marido, pues esto solo puede ser porque está poseída por el demonio. Y la única curación posible sería un exorcismo. Entonces, bueno, pues esto nos habla también de que determinadas mujeres que se sustraían o se escapaban un poco de los roles de género eh, en esa época pues eran interpretadas como como posesas, ¿no? Bueno, pues se establece que a, a María, María Tapia, que es como se llama la mujer hay que, hay que practicarle un exorcismo y bueno, lo que sabemos es que la cosa empezó no sabemos cómo empezó, hay que decir que también los exorcismos en esa época Eran cosas bastante agresivas, eran procesos muy largos que podían llegar a durar dos años más Y donde había violencia física, violencia psicológica por supuesto Pero incluso en algunos casos violencia física era demoledor para, para doblegar una voluntad rebelde Bueno, esta mujer debía ser de verdaderamente armas tomar y se escapó eh, en cuanto empezaron los exorcismos Y ahí pasan un par de años que no sabemos nada de esta familia, la cosa parece que queda ahí, el documento termina diciendo eh, que María Tapia huyó de los exorcismos y de su marido, pero al cabo de un par de años aparece otro documento en el que se habla de que el juez efectivamente eh, le otorga a María Tapia el divorcio, le había... ...le había otorgado el divorcio... ...por los malos tratos de su marido... ...en ese segundo documento se habla... ...pues de amenazas de muerte... ...de amenazas de bañar... Eh, ...las paredes de la habitación... ...con la sangre de María... ...unas cosas terribles que bueno, finalmente el juez eh, pareció que dar por probadas y consintió en el divorcio de una cosa que en el siglo XVI y XVI, XVII era muy complicado conseguir un divorcio, tenía que haber unas motivos muy, muy de pesos y más si era una mujer. ¿no? Entonces, bueno, de nuevo... Nos lo cuentas después una... entre las noticias, ¿te parece, sí. Venga. vengas Venga, ahora. en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tendremos en esta hora el programa... A un historiador, a uno de los más importantes eh, del mundo, a Paul Preston, eh, va a estar con nosotros. En el Círculo Secreto también vamos a tener materiales eh, de otros mundos con Giuseppe Quijarro. Muchas cosas, eh, pero vamos a finalizar con la mala cosecha, con Natalia Monge, que ha estado con nosotros en este primer tramo del programa, y todavía vamos a estar unos minutos más con ella. ¿Qué nos eh, contaba Natalia? Antes, eh, ese caso, eh, hemos eh, preguntado, hemos... Eh, hablado con ella de la caza de brujas en y nos estaba contando ese caso en donde se había determinado incluso la posibilidad de hacer un exorcismo a la persona que eh, estaba siendo perseguida. Natalia, sigues ¿sí ahí, ¿no? Sigo aquí. Cuéntanos. ¿El final bueno, de esa historia? El final de esa historia, eh, realmente el, y al final no lo conocemos, lo último que sabemos es que Fernando todavía sigue litigando, intentando conseguir la nulidad de ese divorcio, pero bueno no tenemos más documentos, sabemos que la cosa acabó ahí, que María consigue lo que quería después de mucho de sufrir probablemente lo que nos habla esto es precisamente pues eso, de cómo las transgresiones al modelo de género en determinada época pues eran interpretadas como eh, endemoniamientos y María de Tapia era una mujer que probablemente pues con muchos posibles y con un carácter obstinado y entonces bueno pues consiguió lo que se propuso, pero muchas otras seguro que se quedaron por el camino. Que a mí me gustaría comentar una cosita muy chiquitita es que ella también trata eh, cómo se comerciaba con los monstruos y cómo se creaban realmente monstruos, ya no que la propia genética. Eh, pues eh, surgiera, ¿no?, que naciera alguna persona con algún problema y se utilizara esa deformidad o ese problema para hacer negocios, sino cómo, cuéntanos, cómo se creaban a veces eso claro, pues es terrible. En el caso de los monstruos, pues o sea, se les llamaba así. A nosotros nos parece ahora una aberración que a la gente deforme sea de monstruos, pero se les llamaba así. Y también son una muestra de ese terror que al mismo tiempo pues, genera mucha atracción. La gente pagaba y pagaba mucho dinero por ver a un ser deforme. Entonces sabemos, está documentado casos de empresarios mmm, sin ningún escrúpulo, o sea, yo no sé cómo se si llaman los empresarios porque directamente son el hombre del saco o algo mucho peor, que raptaban a niños y les producían deformaciones pues, a base de palizas, a base de prótesis, y para conseguir deformidades en su cuerpo y después poder exponerlos, llevarlos de feria en feria, por esos eh, precedentes de los freak shows y cobrar, pues, unos maravillas a cambio de ver al pobre. No imaginemos, es lo peor que le, que, que le pudo pasar a una persona. Mala esa así se titula. El libro está editado y publicado por Odeon. La autora Natalia Mojé ha estado esta noche con nosotros. Natalia, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un verdadero placer, Natalia. Para mí también, un beso.